concretamente digamos quizás detallar algo más nosotros conocimos estos últimos mes el protocolo de acuerdo con la nef ya y el año pasado don luis sánchez Castillo. Castillo, nos presentó la propuesta que era de gobierno y dista mucho a lo que se firma el protocolo posterior a eso eh, y una de las de las digamos de la de lo que nos llama más la atención no solamente es el, el, el valor, el valor el, el monto adicional que se entregaría que está en, en UTM también sí está eh, respetando que esta ley abarcaría desde el 2014 hasta el 2024 vale es decir, se cumple también una aspiración que es eh, que no sea tan acotada y que esté más bien eh, a, a 20 años o María Sánchez, perdón, nos parece prudente, nos parece bien. Pero por otra parte, eh, también nosotros estamos ya más de un mes solicitando esta audiencia al señor eh, Sánchez, Estaba con, que él nos mencionó cuando nos recibió que iba a ser el interlocutor, eh, pero no tenemos respuesta. Entonces nos interesa conocer entonces, eh, porque también mencionó en esa entrevista, esto era ya un acuerdo con la CUT, que iba a haber un solo proyecto para el sector público y municipal. Si bien es cierto, nosotros no, no pertenecemos a la CUT, la UFEMUCH, pero sí estamos dentro del sector que se ha mencionado. Por lo tanto, eh, ese si sí es único el proyecto. Queremos asumir entonces que vamos a partir con el de la NEF aquí okay. o sea tener algún antecedente al menos dentro de eso nosotros sí tenemos nos interesa esto que sea eh, rápido pronto porque se supone que en el 2017 nosotros ya estaríamos en condiciones de presentar o tener elaborada las nuevas plantas municipales consigo no es cierto van a haber retiros porque hay un, una por decir, un, un, un ciclo que ya se estaría cerrando en esta en esta fecha que, que estamos colocando. Pero también está la, la formalización o, digamos, la inclusión de nuevas unidades o nuevos cargos. Entonces, por eso, el, el trabajo que sea bien hecho con los con los que se van, para no causar sustos, que no van a ser disminuciones, ¿no cierto van a hacer exoneraciones sino más bien un cambio de, de, de, de, de caras o de puesto ya y eso entonces eh, eh, sería muy bien visto aparejado y, y manejarlo con antes que que venga lo otro también en eso nosotros estamos preocupados porque los ambientes laborales no son buenos estamos, yo creo, como en todos los servicios hay una, una crisis de, de verdad de, de relaciones eh, muy extrapolares por decir y eh, en ello, un poco digamos, eh, senador estamos invadidos de convenio que esta modificación en nada toca particularmente quiero hablar por lo mío Pero nosotros, el puro convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, un nuevo ministerio, le digo, serán 10, 12. Y con todos trabajadores a un horario. Y con la misma capacidad de funcionarios de plan. En eso no se toca esta ley. No logra modificarse en nada. ¿Para qué hablar, no es cierto, de los progresales? Son todos del Ministerio de Agricultura, pero son de manejo del municipio entonces eso no se está tocando ¿ya? y esa carga de trabajo o esa incomodidad no solamente se ve en, en, en, en el manejo y en las remuneraciones de ambos sino también se ve en la infraestructura el hacinamiento que vivimos nosotros tenemos un servicio de bienestar que ya eh, lleva largos años lo hemos manejado a través de, de, de la asociación y que, ¿no es cierto?, eh, los inconvenientes que se que se han producido en, en esta experiencia eh, dicen que son más bien de la administración. Se hace muy lento como es un servicio más. Eso, todas las firmas de los convenios y todo, pasa por el alcalde. Entonces, las decisiones de esa administración debieran ser autónomas para que hubiera mayor agilidad y no se entrampe tanto y se convierta en un bienestar y no malestar. Ahora, esto mismo pudiera traer consigo que los que se van como jubilados o retirados voluntariamente, las pensiones de las últimos que se fueron alcanzan menos que el mínimo, 140, 180 mil pesos. Y la verdad es que los servicios de bienestar más en las comunas grandes que en las chicas, tienen muy buenos convenios colectivos o se han sumado a convenios entonces, aparte de excluirse o marginarse estos funcionarios quedan en muy malas condiciones porque ellos no están en condiciones de pagar con esa pensión lo que le correspondería para seguir el bienestar entonces creemos que ahí tiene que exist sería conveniente que existiera al menos por dos años o por un tiempo prudente, que el municipio pudiera seguir acogiéndolos, ¿no es cierto?, pero con recursos no de ello Está bien que paguen un aporte, pero si pagan el aporte propio, más lo que la municipalidad coloca, no les es imposible. Entonces, velar también para que de verdad este retiro no sea tan abrupto y no sea tan eh, doloroso para un trabajador, sobre todo aquellos que llevamos más de 30 años me incluyo yo ya soy adulta mayor no se me nota ya, eso es como como eh, en esta ley de retiro los que nos tienen angustiados no conocemos el proyecto anterior eh, no nos satisfacía pero queremos hablar cuál va a ser lo de ahora ahora, en esto, senador eh, como directora nacional le digo que hemos tenido una lentitud en el manejo, y quiero quiero dar nombre O sea, la verdad es que donde me Arancilla nos va y pasea como quiera. Yo creo que aquí falta mucha agilidad en los temas de este tipo de personal. No sé cómo andará lo otro, pero le digo que en esto, la demora que ha tenido este proyecto ha sido eh, justamente eh, en esa autoridad Y en este momento estamos más asustados porque los dos abogados asesores con los cuales nos tocó iniciar conversaciones ya no están. Y en estas últimas modificaciones no se incluyeron porque ellos habían ido. Esa fue la respuesta que nos dieron. Y yo creo que en un en un eh, en un servicio moderno no podría estar pasando ello. eso. Es. otro no, no, senador que yo quisiera, para que no quede